hecho uno muy buenas bienvenidos y bienvenidas al desafine otro miércoles más cada empezamos con un poquito un poquillo de retraso casi una media hora de retraso la verdad que bueno cosas que pueden pasar empezamos otro miércoles más aquí con el desfine como se estaba diciendo enverlazar y rata el dial 100.8 Y vamos a tener otras dos horitas, las dos horitas semanales de, de música de las primeras dos décadas de música de rock. O sea, a partir de, de finales de los años 50 hasta la primera mitad de los años 70. Aunque te, tengo que reconocer que esta semana ha sido un poco friki puesto que no he puesto ninguna canción de rock and roll clásico, ni de rockabilly, ni de música dubop. Sino que prácticamente todo el programa está centrado en la música psicodélica y en la música progresiva, con algunos toques de, de, de otros estilos algo más antiguos, tipo la música British Invasion, invasión británica, como se suele decir, por ejemplo, grupos tipo Beatles y Rolling Stones pertenecían a, ese, a esta rama del rock de mediados de los años 60, pero no hay ningún tema muy viejo, tipo años 50 o por el estilo. Pero nada, esta semana me ha dado por ahí y así lo he hecho. Igual la semana que viene será una cosa completamente distinta, ya veremos. Pues empezamos el programa de esta semana aquí en el desafina, Con un grupo mega ultra clásico. Ellos son los Pink Floyd y os quiero proponer una canción de su primera fase, de la fase más psicodélica de su carrera. Concretamente se llama es la primera canción del segundo disco de estudio. La canción se llama Let There Be More Light, Deja Que Haya Más Luz. Y es la canción de apertura des, del disco A Source Full of Secrets. Eh, grabado en el año 1967. Este disco, en su discografía, pues es, digamos que aquí es cuando dieron el salto a la psicodelia oscura, los Pink Floyd. Con sus primeros singles y con el primer LP, The Piper, The Gates of Down, el del año 1967, eh, habían abierto las puertas a la, a la psicodelia británica muy feliciana, muy happy, por así decirlo. Vamos, paz, amor y etc. <risa> Pero con este disco, A Soulful of Secrets, fue cuando empezaron a oscurecer drásticamente su sonido, dándole un toque mucho más introspectivo y mucho más pensativo. Empezamos con esta canción, como se he dicho, um, Let There Be More Light, escrita por el bajista y una de las voces, de las tres voces de este conjunto de Londres, Roger Waters era su bajista, y lo dicho, Pink Floyd, Let There Be More Light. Thank mm -hmm. you. Bueno, esto lo que acabamos de escuchar un tema de los Pink Floyd, como os dije extraído de su segundo disco de estudio, el tema se llamaba Let There Be More Light, y seguimos ahora el programa aquí en el desafío en Berrosar Ratia en el dial 100.8, que estáis escuchando esta noche, con otro tema de un grupo hiperclásico de la música rock de finales de los años 60 y principios de los años 70, ellos son los Deep Purple, uno de los grupos más importantes del, del estilo hard rock de esa, de esa época, Y concretamente el tema que os quiero proponer es uno los, está extraído de uno de los discos más importantes, pero no es una de, de las canciones de éxito. Está extraído del disco In Rock, que cronológicamente sería su cuarto disco de estudio, pero es el primero con la... Con la nueva formación, es decir, con el cambio de bajista y de cantante que luego sería la formación que, que obtendría más éxito a nivel comercial. O sea, sería la formación con la que se hizo, pues con la que grabaron los temas tipo Smoke on the Water o la misma Speed King y Child in Time que están incluidas en este mismo disco. Vamos, es la formación, es la formación famosa de los Deep Purple. Pues la canción que os quiero proponer concretamente es la segunda de este mega disco de estudio grabado en el año 1970 que se llama Blood Sucker, Blood Sucker, que significa sanguijuela, sanguijuelas y bueno, y nada más, Y está incluido además entre dos singles súper famosos. Uno es Speed King y la tercera, que sería la tercera y última de la cara A del disco, que es Child in Time. Vamos a escucharlos Deep Purple. <risa> El soccer de los Deep Purple era este temazo muy potente, muy agresivo para su época que acabamos de escuchar, y ahora pasamos a algo bastante más dulce, volvemos a un tema de música psicodélica, concretamente con un grupo famosísimo de la zona de San Francisco. En California, evidentemente, ellos son It's a Beautiful Day, es un día maravilloso, un grupo montado y liderado por el violinista virtuosista David Laflame, David Laflame era un violinista que con tan solo 18 años estaba ya tocando en la orquesta sinfónica del estado de Utah, de donde él era originario, o sea que tenía una técnica muy elevada, un, un virtuoso del violino, del violín, y que después de después pues abandonó la orquesta sinfónica y se dedicó a la música psicodélica vamos de, de una cosa a otra completamente distintas y en el año 1966 montó su propio grupo el primer grupo donde estuvo tocando este mismo It's a beautiful day con su compañera sentimental linda la flame mal teclado el bajista mitch holman la cantante patty santos el guitarrista Hal we y el baterista val fuentes Pues sacaron, sacaron cinco discos de estudio, concretamente, pero el primero es el disco más famoso, el homónimo, It's a Beautiful Day, del año 1969, y el uh, single uh, de mayor éxito comercial que han tenido es concretamente el single que abre este LP, maravilloso de música psicodélica, y es el single que os voy a proponer ahora, que se llama White Bird, Pájaro Blanco, es una pieza de música psicodélica muy dulce y muy delicada Vamos a escuchar Whitebird de Los It's a Beautiful Day Este tema de los It's a Beautiful Day, su single de mayor éxito comercial, White Bird, Pajaro Blanco, seguimos con la música psicodélica aquí en el Desafina. Seguimos con otro grupo súper emblemático, y hiperfamoso de este estilo musical. Ellos son los Jefferson Airplane, y la canción que os quiero proponer, además, es uno de sus temas más conocidos. Se llama Weekend Be Together, podemos estar juntos o juntas, y está extraído de su cuarto disco de estudio, que es el Volunteers, Voluntarios, que es el disco con letras más polémicas, más críticas y más políticas, ...que tienen en su discografía tan crítica, polémica y política... ...que la casa discográfica, la RCA... Eh, ...en principio se retrasó en la salida a, la, a las tiendas del mismo LP... Porque les parecía que las letras eran demasiado duras, demasiado contundentes y que podían crear demasiada, demasiadas controversias, puesto que el público en los años 60 no estaba acostumbrado a letras tan fuertemente políticas y radicalmente en contra del sistema, básicamente de la forma de vivir de los, de, de los Estados Unidos de América en general. Pero afortunadamente después de unos cuantos meses el disco vio la luz, la RCA cedió y pasó la, la censura además a este disco y ahora podemos escuchar una de sus canciones más importantes de esta joya de la imprescindible de la música psicodélica. Vamos a escuchar a Jefferson Airplane con su tema We Can Be Together. Estamos Airplane con su tema We Can Be Together, tema de música psicodélica muy suave, muy delicado. Y ahora vamos a pasar a un tema que no es ni psicodélica y ni tampoco es delicado, vamos, en absoluto. Vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Atomic Rooster, que para los y las que soy amantes de la música mmm, progresiva, hard progresiva, o sea, música progresiva dura. Conoceréis seguramente. Pues este grupo Atomic Rooster, o que en castellano sería el Gallo Atómico, el Pollo Atómico, es un grupo que en principio, en, el, en 1969, cuando se formó, lo formaron el teclista y cantante Vincent Crane, luego también que era su... fue a lo largo de toda la discografía de este grupo Atomic Rooster, el líder del grupo, y su colega, el baterista Carl Parmel, Palmer que muchos y muchas de vosotros conoceréis más probablemente por ser uno de los tres miembros del mítico grupo de música progresiva los Emerson, Lake and Palmer, pero eso vino después. Sacaron un disco, bueno, se juntaron también con el guitarrista John Duncan y formaron este y formaron este este grupo los Atomic Rooster. Pues el eh, después cuando Cuando Greg Lake, de los King Crimson, después de sacar el primer disco de los King Crimson en The Court of Crimson King, decidió de separarse de, de Robert Fripp, guitarista de los King Crimson, y de más compañía para montar el su propio grupo sin guitarra, solo con teclado, batería y bajo... Concretamente los Emerson Lake and Palmer, pues reclutó a un teclista y a un batería. El baterista concretamente era el primero de era el primero de los bateristas de los Atomic Rooster con los que se formaron los Emerson Lake and Palmer. Pero bueno, hoy no vamos a escuchar los Emerson Lake and Palmer, sino que vamos a, a escuchar la segunda encarnación de los Atomic Rooster, pues... Vincent Crane, el teclista, después de irse uno de los mejores bateristas de la historia del rock de su propio grupo, pues se vio, digamos, con la espalda contra la pared y dijo, ¿y ahora qué hago yo? Pues estuvo buscando a otro baterista para que les pudiera sustituir y encontró este pedazo de baterista que es Paul Hammond, que no tiene tanto renombre como, como, como el baterista anterior, pero tiene casi tanta capacidad como, como el primero. Pues y sí, con, con el solo de batería de la canción que vamos a escuchar a continuación ya os daréis cuenta porque es un solo de batería impresionante. Vamos a escuchar una canción, la última canción del segundo disco de estudio que sería el primer disco de estudio con la nueva formación que se llama Ger es un tema instrumental que, originariamente, este conjunto musical, este trío inglés, los Atomic Roasters, solo tocaban en concierto. ¿no? O sea, no lo habían escrito para, con la idea de tocarla en, de grabarlo en un disco. Solo que, visto el éxito que tenían y que, de, después de varias actuaciones, también en radios, como se hacía en aquel entonces, pues donde se hacían conciertos en radio, cosa que hoy en día ya no existe prácticamente... Pues vieron que, que tenía mucho mucha pegada a la canción y que la gente les exigía, les pedía que la grabasen y decidieron grabarla como cierre de este fantomático, emblemático LP que se llama Death Walks Behind You, La Muerte ante Detrás Tuya, que hoy en día también está reeditado en vinilo con la Karma Records en edición de 180 gramos del máster original. Y, y nada más, pues este tema que es un instrumental, debemos eh, aquí a, al, al teclista primero metiéndole una parte de piano clásico y luego empezando con a desvariar con el, con el sintetizador y luego una parte muy larga de unos dos minutos más o menos de un solo de batería impresionante. Vamos a escuchar pues este temazo de casi 10 minutos, Gerg de los Atomic Rooster. Una espectacular pieza de instrumental, estos eran los Atomic Rooster con su última canción uh, de este fantástico disco Death Walks Behind You La canción se llama eh, eh, Ger Schatzer", en alemán supongo que sea, aunque no sea, no sepa exactamente cómo se pronuncia pero eso da igual Es un tema impresionante, la verdad que sí, el control técnico del baterista además era alucinante Pues ahora vamos a pasar a una canción. Seguimos aquí con el, en el desafín en Berrizar y Rat en el dial 100.8 en el programa de cada miércoles de esta emisora dedicado a la música rock de las primeras dos décadas de este estilo musical. Continuamos aquí en el desafín, pues como os he dicho, con un tema que todos y todas conoceréis, aunque no sigáis la música psicodélica y no sepáis quién es, pero seguro que os va a sonar a todos y todas. Pues a ti que estás al otro lado de la, de la radio, del emisor, escuchándome en este momento, te quiero dedicar esta canción, seas quien sea, puesto que yo no veo tu cara, tú no ves la mía, no sabemos un, el uno, quién es el otro o la otra, pero como es una canción tan famosa que la conocerás seguramente, pues he decidido dedicártela a ti, escuchador o escuchadora, este temillo que voy a presentar ahora. Ellos son los Animals... Y la canción que os voy a proponer es uno, es su éxito de venta mayor del año 1965, extraído de su segundo disco de estudio Animal Track y la canción se llama Don't Let me Be Misunderstood, no dejes que se me malinterpreten. Vamos a escuchar Los Animals. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side. understood If I seem edgy I want you to know That I never mean to take it out on you Life has its problems and I get my shit And that's one thing I never mean to do Cause I love you Oh, oh, oh baby Don't you know I'm human I have thoughts like any other one Sometimes I find myself Long regretting Some foolish things, Some simple thing I've done I'm just a soul Whose intentions are good Oh Lord Please don't let me be misunderstood Yes I'm just a soul Whose intentions are good Oh Lord Please don't let me be misunderstood Please don't let me be misunderstood Bueno, el please sobraba, lo cantan Pero no está incluido en el título No dejas que se me malinterprete De Los Animals, este clásico de la música psicodélica Y vamos a pasar ahora a, otro, a otra canción de la misma época Pero más cañera Que no ya no es música psicodélica Sino que es rock blues De un grupo de los que sabían hacer rock blues De la forma más potente E impactante de su momento Ellos son los Grand Funk Railroad También conocido simplemente como Grand Grants Funk, y el, eh, os voy a propor una canción extraña de su disco más famoso, que es el homónimo Grand Funk Railroad, que es el segundo disco de estudio de este trío, formado por Mark farmer a la guitarra y voz, y también a la armónica y te, y te sintetizador, cuando, cuando, lo haya, cuando los haya, al baterista Don Bruber, y también corista, y ha un buenísimo bajista Mel Shacher. Todas las canciones están escritas por el mismo guitarrista y cantante, que era también un poco el líder del, del grupo, por así decirlo. Y la canción que os quiero proponer, concretamente, es la penúltima de este disco grabado en el año 1969 con la Capitol Records, que se llama Paranoid. Es un, es un disco, todo el disco se mueve en el ámbito de la música hard rock y rock blues... Tienen algunos temas que suenan un poco a primeros Black Sabbath, aunque sin tener esa rabia, esa fuerza que tenían, súper impactante de los Black Sabbath, y otros temas que son más rock blues, un poco tendientes a lo que podrían ser, por ejemplo, el sonido de los Ten Years After o de los Blue Cheer, o incluso recordar un poco muy de lejos al sonido más uh, Yardbirds o Eric eh, Yardbirds o Jimi Hendrix. Ah, sí, por ah, sí, def intentar definir un poco el sonido de este grupo clásico del, de, del rock. Vamos a escuchar los Grand Grandfranc Railroad con Paranoid. Bueno, este niño, por lo visto, no le ha gustado mucho la canción, puesto que se ha puesto a llorar de esta forma al final de este tema. Estos serán los Grand Funk Railroad, con, eh, con su pieza paranoia de extraer su segundo disco de estudio, como os he dicho antes. Y vamos a seguir el programa de esta semana aquí en el Desafine. En el Dial 100.8 estáis con Berrios, en Berrios, Zagirratia, estáis escuchando. Vamos a seguir con... Eh, volvemos a la música psicodélica. Vamos a entrar en pleno con un tema... De música psicodélica, pero ya se puede vislumbrar de lejos el, los comienzos, los primeros pasos de lo, de lo que unos cuantos años más tarde se denominaría como música progresiva. Vamos a escuchar un grupo emblemático de este estilo musical. Ellos son los Iron Butterfly, la mariposa de hierro. Grupo de la ciudad de San Diego, liderado por su teclista y cantante Doug Angle. Este este grupo con su segundo disco estalló a la fama mundial sacando la primera canción de la historia de la música que durase de larguísima duración, es decir, de 17 minutos, pues que ha sido la primera canción de la historia de la música que se dio, eh, que se puso, que se emitió en radios masivamente en radios y de forma integral un tema de 17 minutos nunca se había emitido por radios de manera integral ellos fueron los primeros en conseguirlo y además sacando uno de los discos de la música psicodélica que más copias vendieron en absoluto 4 millones de copias en tan solo un año de su segundo LP pero eso pasó el año siguiente con su segundo LP pero nosotros vamos a escuchar ahora un tema de cuando ellos no eran tan famosos de su primer disco de estudio cuando este grupo era telonero tanto de los Doors como de los Jefferson Airplane que ya no está nada mal pero ya no hacían conciertos propios vamos a escuchar un tema del disco heavy, duro Grabado con la Adco Records en el año 1968 Con la formación original que cambió casi por completo a con el segundo disco El tema eh, que os quiero proponer eh, se llama Iron Butterfly Theme Y es la última, la canción con la que se cierra este, este disco Es música psicodélica, eso sí Pero ya se pueden empezar a ver de lejos, a oír de lejos, por así decirlo los primeros pasos dados en dirección de la música progresiva, eh, quiero recordar que la música progresiva procede de manera directa e inequívoca de la música psicodélica, es decir, a finales de los años 60 y principios de los 70, todos o casi todos los grupos de música psicodélica se estaban reconvirtiendo a sí mismos, los que no desaparecían se estaban reconvirtiendo en música progresiva, lo mismo hicieron pues, los Pink Floyd, los Yes... Los, bueno, todos todos o casi todos los grupos de, de música psicodélica, a excepción de, para nombrar uno de los grandes, a excepción de los Jefferson Airplane, que en lugar de convertirse en un grupo de música progresiva se vendieron completamente al mercado discográfico y se convirtieron en un grupo de arena rock, o más dicho, o mejor dicho, una poperada tremenda, que da casi a ver como uno de los grupos mejores de la música psicodélica se convirtieron en una cosa tan comercial, pero bueno... Esto al margen vamos a escuchar este temazo como se he dicho Iron Butterfly Team de los Iron Butterfly. Este final un poco freaky, el sonido que parece, no se sabe si un electroencefalograma plano o lo que fuese, termina el disco heavy de los Iron Butterfly, pero aquí no termina el programa El Desafío, o sea, aún no estáis salvados es ni salvadas, o sea, aún no ha llegado el momento de la paz, tranquilos que vamos a seguir con el programa de esta semana, y vamos a seguir concretamente con la canción que se puede decir que fue, sería un poco la canción más fuerte de... ...del programa de esta semana... ...quieren ver a ser gratis en el dial 100.8... ...en el desafina... Voy, ...os voy a poner un grupo que la verdad... ...que no es nada famoso... ...ellos son los Sonics... los sonicos, ...un grupo que solo sacó 3 LPs... ...de los cuales ninguno tuvo... ...realmente ningún éxito comercial... ...o un éxito comercial por lo menos... ...destacable... ...y sacaron varios singles que tampoco vendieron mucho entre el año 1964 y el año 1967 cuando se disolvieron los tres vinilos grabados con la Norton Records y se disolvieron hasta que, más o menos a mediados y fin... entre mediados y finales de los años 90, ya con eh, el revival de la música British Invasion y de la música rock de los años 60, o sea, cuando la gente empezó a mirar mucho, mucho atrás y se empezó a volver a escuchar, se volvió a escuchar la música la música rock de aquel entonces, pues este grupo mmm, consiguió vender más copias que, que las copias que vendieron en su momento. O sea, empezaron a forrarse ya cuando tenía unos 50 o 60 años con las grabaciones que habían hecho de jovencillos. Pues, ¿el por qué se hizo tan famoso este grupo a finales de los años 90 y principios, mediados, finales de los años 90, principios del 2000 y no en su momento? Pues tal vez la respuesta sería porque eran demasiado duros para su momento. En el 65 hasta la gente estaba acostumbrada como mucho a grupos tipo Pretty Things, Yardbirds o Rolling Stones para nombrar los nombres de los grupos más potentes de su momento pues estos estos realmente metían caña pero que mucha caña y gritaban demasiado para la época para obtener un éxito de venta, o sea, igual si hubiesen salido unos 5 o 10 años más tarde habrían podido triunfar pero en el 65 digamos que estaban un poco demasiado adelantados a sus tiempos Vamos a escuchar concretamente una canción extraída su primer disco de Estudio Hero, The Sonics, y la canción que os quiero proponer es concretamente uno de los de los singles que intentaron uh, que intentaron comercializar y que no pudieron, puesto que no se lo compraba ni Dios, y es además uno de los temas más potentes de su discografía, una de las más duras. Vamos a escuchar Psycho, es el nombre de la canción, de los Sonics. Estos eran, estos eran um, como os he dicho, esta era la canción Psycho de los Sonics, un tema realmente muy potente para el año 1965 y sobre todo por la forma de cantar, de gritar más bien del cantante, que era muy impactante, pero a su momento la gente no estaba acostumbrada a esto, esto pues, quizás podría ser el... Um, la razón por la que este grupo no triunfó en su momento y triunfó, pues 30 años más tarde. Y pasamos a un grupo ahora que, sin embargo, sí que triunfó en su momento. Ellos son los Gentle Giant, el gigante gentil, uno de los grupos más importantes de la escena de música progresiva británica. Eh, concretamente, este, este grupo, los Gentle Giant, aparte de ser un grupo de música progresiva, también son conocidos por ser uno de los primerísimos conjuntos de música rock en incorporar dentro de su sonido eh, elementos típicos de otros estilos musicales en su día, cuáles mm, trompetas, trompas, saxofones, metales, en especial mundo metales y y travesera. Instrumentos que hoy en día no extraña verlos dentro de un conjunto de rock pero en los años 70 el rock no se solía casi nunca tocar con, con instrumentos con metales hasta finales de los 60 el rock solía ser pues guitarra, bajo batería, teclado y de vez en cuando alguna cosa más pero poco más pues este conjunto ha sido uno de los primeros en dar ese salto en juntar eh, instrumentos típicos de otros estilos Y os voy a proponer una canción extraída de su cuarto disco de estudio. El disco es el disco tal vez menos progresivo y más hard rock, aunque la canción que os voy a poner de hard rock tiene bastante poco. Se llama School Days, días de escuela, y el, ese es el título de la canción. Y el eh, título del disco es Mr. Class and Quality. Perdonad me he fallado, el, el nombre del disco es Three Friends, los tres amigos, editado con la Columbia Records en el año 1972. Pues vamos a escuchar este tema que la verdad que os digo ya, os anticipo que es bastante rarillo, bastante freaky, pero no estáis escuchando este programa El Desafine para escuchar música normal y corriente. Así que vamos para adelante y vamos a escuchar este tema de los Gentle Giant. Los Gentle giant el gigante gentil, con su tema School Day, es un tema muy particular, con una ma marimba sonando por ahí por ahí abajo como instrumento principal. La marimba es un instrumento muy parecido al xilófono, al metalófono, solo que por debajo de las varias barras del que componen cada nota de un xilófono, a las que se percute con pequeñas mazas, debajo de cada barra, puesta colocadas en vertical, tirando hacia el suelo, tiene unos conos, unos cilindros metálicos como los que tiene un órgano de iglesia, pero en tamaño evidentemente muchísimo inferiores, que sirven para amplificar el sonido de cada barra, pues tiene uno por cada por cada nota del xilófono, es decir, que tiene pues dependiendo del tamaño del xilófono, imaginaros que tiene evidentemente 12 por octava, pues multiplicar 12 por las octavas que tenga la marimba, si tiene 8 o 7 octavas, pues habrá más de 100 tubos por debajo de este instrumento musical que suena pues como un xilófono pero con un sonido más metálico aún, puesto que los conos de metal amplifican el sonido. Y de este de este tema de los Gentle Giant, vamos a pasar ahora a un tema particular. Os voy a poner un tema que de los de los Holy Modal Rounders Eh, que es un grupo del eh, que nació en el año 1963 en la ciudad de Nueva York. Es un grupo que giraba alrededor de sus dos líderes, mmm, Peter Stamble y Steve Webber, los dos cantantes y los dos también guitarristas. Y era un grupo que se movía tanto en los ámbitos de música rock, como folk, como música psicodélica. O sea, eran un poco todoterreno este grupo. Y la canción que os quiero proponer mmm, os quiero proponer, digamos que sale un poco de lo que es su discografía normal y además sale un poco también de lo que es el, el estilo de El Desafino, del programa de, de Berro, Zarriratia, digo, perdonad eh, puesto que no se trata de música rock. Vamos a escuchar un tema corto de menos de 3 minutos que se llama Clinch Mountain Backstep que es una versión que hicieron estos mismos, los Holy Model Rounders Rounders que es una versión mmm, clásica de música Bluegrass Country de finales de los años 30 de los Estados Unidos de América, de Stanley Brothers, un, eh, un cantante guitarrista muy, muy, pero que muy conocido dentro de la música country, que por cierto yo no controlo en absoluto, pero así dicen los libros de música, que es muy conocido y yo confío en lo que digan estos. Puesto que lo mío no es el country Pues eh, pues lo que os estaba diciendo Que es una versión de este de este tema country Y la verdad es que lo han versionado De una forma muy peculiar Pero no se trata de música psicodélica Ni tampoco de música rock Pues se trata de lo que vais a escuchar a continuación Vamos a escuchar los Clinch Vamos a escuchar Clinch Mountain Backstep De los Holy Model Rounders mm. os decía, mejor que lo escuchéis vosotros y vosotras para entender qué estilo de música es, pues evidentemente es música folk irlandesa, esta versión de los Holy Model Rounders de un tema famosísimo de Stanley Brothers, que la original era de música country, y este grupo de música rock psicodélico folk la volvió a versionar de manera, convirtió un tema country en un tema de música folk irlandesa, muy peculiar, la verdad que sí y ahora vamos a pasar a un grupo hiper mega famoso ellos son los Queen pero os voy a proponer una canción que tal vez no conozcáis la canción se llama Mustafa y es la canción de apertura de, su... de uno de los discos de su primera fase concretamente es un disco del año 1977 que se llama Jazz Jazz, como la misma música Jazz aunque de Jazz no tiene prácticamente nada porque es todo rock E avui ens aquest tema que se diu Mustafà, és escrit com uno por Freddie Mercury, que la veritat que és bastant rari, jo no us creu comentar nada, hasta que lo escuïeix. Venga, Queen con Mustafa. tapamos tapamos ta pai ibrahi. Mustaamos, tapamos ta pai Ibrahím, tu papa Mustafa <laughs> Ibrahim Mustafa Ibrahim Allah Allah Allah will pray for you Mustafa Ibrahim Akhbar Ichnabin Allah Allah Allah will pray for you Mustafa Mustafa Ibrahim Mustafa Mustafado, un grupo famosísimo Los Queen, evidentemente canciones escritas por su mismo cantante Freddie Mercury un grupo famosísimo, pero que la mayoría de las personas que solo conocen los grandes éxitos de este conjunto, de este cuarteto impresionante pues la mayoría de las personas la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la que os voy a la una canción, un grupo famosísimo, los Led Zeppelin, pero no os voy a proponer una canción de las famosas que se conoce todo el mundo, que están en los la sino una de las canciones que no han vendido nada. la que han la en el la la la la la la la la la la la lo que significa lo que es y lo que nunca debería de ser Que es la segunda canción de su segundo disco de estudio Y el disco se llama 2 Puesto que hasta el, hasta el cuarto disco de estudio se llaman 1, 2, 3 y 4 Los primeros discos de los Led Zeppelin Es una canción escrita por por su cantante y su guitarrista Jimmy Page y Robert Plant y es un tema muy suave, muy delicado y muy bonito en uno de los discos más importantes de su carrera y además el disco este el segundo que más centrado está en el bajo eléctrico concretamente para los y las amantes del bajo eléctrico digamos que el disco segundo de los Led Zeppelin es el más emblemático puesto que el, aquí el bajo tiene un un liderazgo a lo largo de todo el disco que es uh, que es más que evidente vamos a escuchar what is and what should never be de los Led Zeppelin if i see to you tomorrow take my hand child come with me, me it's to a castle i will Well, what's new to me, they say, will be I can't do it, and see been sailed away, leaving away. Tomorrow. Oh what fun be Then watch to stop us pretty play back? But what is and what shouldn't be I can't tell in the sense I really shouldn't go I really go this and what should never be lo que es y lo que nunca debería de ser de los ledppel este tema muy suave muy delicado muy relajante y con toques de psicodelia dentro de su forma de rock de hard rock blues y ahora pensamos a un grupo que también es de música hard rock blues con toques de psicodelia pero bueno se puede decir que no tan buenos de nivel no tan elevado como los led Zeppelin pero eso no significa que no sean buenos Ellos son los Blue Cheer, un grupo originario de la ciudad de San Francisco, en California, que estuvo tocando a partir del año 1967 hasta el año 1972, durante cinco años. Grupo, un trío, fue compuesto por su bajista cantante Dick Peterson, a la batería Paul Whaley y, y a la guitarra Leif Stephens. Pues este conjunto mmm, era la verdad que muy, muy sucio en su forma de tocar... ...muy apagado el sonido, la forma la técnica de grabación que utilizaban... ...que prefería el emplear dentro del estudio de grabación... ...y aparte de un único tema de éxito incluido en su primer LP... ...que era una versión de un tema de Rockabilly de Eddie Coucher... ...del final de los años 50 que se llama Summertime Blues... ...aparte de ese tema, de esa versión que, que hicieron... Que llegó en la posición número 47 de la clasificación general Pues no obtuvieron ningún otro éxito de venta Hasta que 5 años después de su primera grabación se disolvieron De todas formas vamos a escuchar ahora una, una grabación Que sería la siguiente en vinilo Concretamente la siguiente a esa, esa canción de éxito El tema se, se llama Rock Me Baby Y es un blues rock pues muy agarrado y muy sucio Vamos a escuchar los Blue Cheer Estos eran los Blue Cheer con Rock Me Baby, un tema de música blues rock, como se estaba diciendo, con un sonido extremadamente sucio y una grabación mala, pero hecha mal a dredes. O sea, eso es el, el tipo de sonido que querían obtener. Además, porque la la... La... el sello discográfico no era nada malo es, es decir, grababan con la Philips lo que significa que capacidades técnicas para alcanzar una grabación buena las habrían tenido si hubiesen querido este era el sonido de los Blue Sheer como ellos querían o como el productor Quería que, que se grabase el disco Y ahora pasamos a otro grupo También conocidillo dentro del ámbito Del underground, así de la música psicodélica Ellos son los Moby Grave. Grape Un grupo que se formó en el año 1966 en la ciudad de San Francisco Y estuvieron tocando solo hasta el año 1971, tan solo 5 años Porque se disolvieron por problemas Internos, caracteriales Entre los varios Miembros del grupo, vamos, que se llevaban Fatal, entre ellos Pues este grupo que se asocia al movimiento de música psicodélica se asocia porque sí, que tocaban música psicodélica, pero no solo eso, sino que siempre han estado mezclando la psicodélica con otros ámbitos musicales, tales como el blues, el folk, etcétera No solo esos ámbitos musicales. O sea, un, era un grupo muy variado en sus composiciones. Un grupo además liderado por, su, por, su, por Skip Spence, que era el, el baterista que lo formó. A este a este conjunto. Y la canción que os quiero proponer es una canción extraída de su primer disco homónimo, Moby Grape, que según algunos y algunas es el mejor disco que tiene en su en su discografía este conjunto. Yo no sabría decir si es el mejor o no es el mejor, de todas formas tienen muchos que son muy buenos, sobre todo los tres primeros discos son muy buenos de esta formación. La canción que os quiero proponer se llama Omaha. Y está grabado con la San Francisco Sound Records, que era una casa discográfica importantísima en aquel entonces, que se dedicaba a grabar um, grupos de música psicodélica de la zona de San Francisco, entre los cuales, por ejemplo, los los... Um, los It's a Beautiful Day un grupo del que antes han, hemos escuchado una canción que también estaba grabada con la mis con el mismo sello discográfico, un sello discográfico que la verdad que tiene en sus listas uno de los mejores discos de música psicodélica de la, de la zona californiana. Pues lo dicho, vamos a escuchar este tema particular Omaha de los Moby Grape. Vamos concluyendo, casi vamos concluyendo el programa de esta semana aquí en el desafío en Berra, en el dial 100.8 que estáis escuchando Vamos casi terminado el programa de esta semana con el, la penúltima canción de esta semana Os voy a proponer un tema de un conjunto famosísimo de rock blues eh, británico inglés concretamente Ellos son los Yardbirds, grupo tan famoso porque por, entre sus filas, entre sus componentes han pasado lo que son tres de los mejores guitarristas de la historia de la música rock. El primer guitarrista que tuvieron fue Jimmy Page, que luego dejó el grupo para formar los Led Zeppelin, para integrarse en el grupo Led Zeppelin. El segundo guitarrista que tuvieron durante muy poco, eh, perdónase, el primer guitarrista que tuvieron fue Eric Clapton, no Jimmy Page, Eric Clapton que dejó el grupo para formar los Cream. El segundo guitarrista que tuvieron fue Jimmy Page, que estuvo con ellos dos meses y grabó un solo single con ellos antes de dejarles para formar los Led Zeppelin, y el tercer guitarrista es Jeff Beck. Vamos, tres guitarristas emblemáticos, los tres famosísimos. Este este conjunto liderado por sus tres guitarristas Sacaron muchos discos de, de éxito Muchos singles de éxito Tanto Heart, uh, Full of Soul uh, Bueno, muchas, muchas canciones famosas Y concretamente la canción que quiero proponer ahora Es uno de los singles de mayor éxito comercial De este conjunto De la etapa, de la última etapa De la etapa con Jeff Beck a la guitarra Jeff Beck acababa de entrar ...y entre los tres guitarristas... ...digamos que era el que tenía el sonido un poco más oriental... ...un poco más psicodélico... ...y además ya el, cuando entró él en el año 1967... ...ya el movimiento psicodélico había empezado de en de manera, de manera total... ...y con Jeff Beck empezaron las, más los ámbitos de improvisaciones... ...y experimentaciones en nuevos campos musicales y artísticos... ...y sacaron un disco, el primero, con ese guitarrista que se llama Roger the Engineer, que según algunos y algunas está considerado como el mejor disco de los Yardbirds. Pues es un poco difícil decirlo, pero sí que es un disco importantísimo, es el disco más psicodélico, más experimental de este, de este conjunto inglés. Eh, la, canción, la canción que os quiero proponer es extraída de ese disco se llama Lost Woman y es una canción muy conocida, muy famosa, muy sonada en las radios tanto de aquel entonces como de hoy en día en las radios buenas, por lo menos, que donde se escucha música buena como Berrios y Arigatia. Vamos a escuchar Los Yardbirds. come Estos los Yardbirds con su tema Lost Woman, un tema famoso, muy famoso de su discografía. Y acabamos el programa de esta semana aquí en Berriozar y Ratia. El programa El Desafine, dedicado a las primeras dos décadas de la música rock. Pues vamos a escuchar la última canción de esta semana, pero no os preocupéis que la semana que viene volveremos a estar aquí otra vez a las 9 de la tarde, sin retrasos, esperemos. No como esta semana que hemos tenido unos pequeños retrasitos, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Os voy a proponer la última canción de esta semana, que es un tema de los Moody Blues. Es un tema muy famoso en versión en single, de 45 revoluciones, pero la versión que está incluida en el LP es bastante más larga. Bueno, dura el doble de tiempo, dura casi 8 minutos en lugar de 4, y tiene una parte hablada que no existe en el single. La canción, concretamente, que se, se llama nights in White Setting, es un tema hiperfamoso. ...a veces hay gente que es tan famoso... ...que hay mucha gente que ni tan siquiera la asocia... ...a la música psicodélica... ...sino que no saben lo que es, pero es famosísimo... ...pues este... ...esta canción, Nice and White Setting... ...cierra el LP... ...el LP Days of Future Past... ...Días de un futuro pasado... ...tercer disco de estudio de este conjunto... ...inglés, Molly Blues... de ...que se grabó en el año 1967... ...y concretamente el primer disco... ...de la historia de la música rock en incorporar una orquestra sinfónica tocando con el conjunto de música rock. Fueron los primeros que lo hicieron. Este grupo es uno de los primerísimos concept album de la historia de la música. Los concept albums son aquellos discos que mmm, van hablando más o menos de, una, de un mismo argumento a lo largo de todo el disco y van, eh, van desarrollando el mismo argumento canción tras canción. Por ejemplo, Concept Album son los discos tipo The Wish you Were Here, The Dark Side of the Moon, The Wall de los Pink Floyd, porque más o menos mantienen una temática constante a lo largo de todo el disco. Pues este disco, eh, Days of Future Past, de este conjunto británico, de este conjunto inglés, Moody Blues, ha sido uno de los primeros de la historia de la música en hacer lo mismo. Y esta canción es la que cierra el, el día, pues el, la canción, el disco empieza con la mañana, con el desayuno, y luego se pasa al, al almuerzo, luego al mediodía, y dicen lo que va a suceder al mediodía, es un disco muy peculiar, muy, muy psicodélico, mezclado con música clásica, y esta canción es la última, la que lo cierra. Pues y como se cierra el disco de los Moody Blues, con, también vamos a cerrar el programa de esta semana aquí en El Desafine. Pues agradecerle a Leti por haber estado en control una semana más. Y nada más, pues hasta el miércoles que viene a las 9 de la tarde aquí en Berrio Zarriratia en el Dial 100.8. Agur. anymore because I Fights fade from every room. Bedsitter people look back in lament. Another day's useless energy is spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night... Removes the colors from our sight. Red is gray and yellow-white. But we decide which is right. And which is an illusion.